Ahora sí. Hola, un saludo especial. Buenos días a todos. Les habla Jairo Fonseca junto a Diego y a Marcela. Buenos días, Diego. Buenos días, Marcela. Hola, Jairo. Buenos días, Jairo. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Muy bien. Ok, perfecto. Bueno, les contamos que hoy terminamos nuestro curso virtual de Lilith. Llegamos así a siete semanas en las cuales desarrollamos siete sesiones, una por semana. Y, y pasó, pasó ya ese mes, eh, casi dos meses larguitos de, de compartir información con Lilith. En, en el caso personal mío, en el de Marcela, creo que es la primera vez que que conocemos esta herramienta. Eh, o bueno, este concepto básicamente asociado a Lilith, el, el enfoque o la escuela que nosotros manejamos no, no se tenía muy presente... Eh, tengo entendido que sí, que otras escuelas y otros enfoques de astrología lo manejan y la verdad fue muy enriquecedor, se, se amplió un panorama bastante bastante interesante en cuanto a posibilidades de del esquema y mandal astrológico. Entonces, eh, en próximos días vamos a publicar algunos momentos de todas las sesiones, en el blog actualmente creo que hasta la tercera o cuarta sesión Están disponibles unos 10, 12 minutos. La primera sesión está completa. Ya la pueden observar aquellas personas que estén de pronto interesadas en, en, en ampliar la información. Y de las otras seis sesiones vamos a publicar solo unos minutos. Eh, básicamente, pues, lo que buscamos con esto es sensibilizar a aquellas personas que de alguna u otra forma sientan interés en conocer y desarrollar esta información. Hoy es 28 de octubre, viernes de 2011... Y de hoy en 8, noviembre 4, iniciamos inmediatamente otro curso que también habíamos eh, programado hace unas semanas, que es Quirón, un famosísimo Quirón, que del cual también eh, es poca de pronto la información que yo manejo, pero pues otras escuelas y otros enfoques sí lo manejan. Entonces la invitación es a que de hoy en 8 días, aquellas personas interesadas en, en conocer esta propuesta, pues se conecten, La, la primera sesión, como es usual en nuestros cursos virtuales, es abierta, es de acceso abierto. Eso significa que cualquier persona se puede conectar sin necesidad de haberse registrado en el curso. Ya a partir de la segunda sesión, sí solo para las personas que se suscriban al curso. Y las grabaciones completas pues también eh, están disponibles para aquellas personas que, que, que se suscriban al curso. Entonces, crear esos... Avisitos sencillos, bueno otro avisito. esta semana hasta hoy, estoy leyendo correos electrónicos el miércoles liberamos la primera versión beta del software, me han llegado bastantes bastantes mensajes desde hoy voy a empezar a contestarlos, así que les pido un poquito de paciencia eh, hay todo tipo de mensajes, de, bueno, de, de soporte, personas que quieren actualizar la licencia ya recuerden que la licencia para usuarios de la versión anterior es gratuita Eh, para personas que no tengan licencia actualmente hay una oferta bien interesante entonces ha habido mucho movimiento estas semanas eh, en tanto en lo virtual, en el caso mío un pequeño tránsito a Urano-Luna las semanas pasadas que ya parece ser estaba solucionándose que hubo mucho manejo de lo virtual entonces esos han sido como los anuncios de rigor para, para esta semana y como es usual a través del correo electrónico estaremos compartiendo información Bueno, entonces a lo que vinimos, Tertulia de la Carta, vamos a hablar de astrología el día de hoy, entonces eh, Diego y Marcela no sé si tienen alguna propuesta o las personas que nos están acompañando el día de hoy que nos eh, quieran sugerir algún tema a desarrollar, como bien saben este es un espacio en el cual no tenemos ningún tema agendado o programado, sino lo vamos desarrollando de acuerdo a la como se vayan presentando la situación, o como diríamos astrológicamente, como estén los tránsitos en el momento. Diego, Marcela. Ok, Jairo, pues aquí como lo has mencionado y como es habitual en nuestro espacio, ningún tema se prepara. Más bien tratamos de que eh, surjan con espontaneidad y con Marcela pues siempre empezamos como a charlar de algo y por ahí van surgiendo las cosas, ¿no? Sin embargo, pues a mí me parecería hoy que como hemos hablado tanto y habitualmente nuestros oyentes que están aquí con nosotros y que pues por supuesto nos han escuchado atentamente, pues hoy podemos, Marce, dialogar un poco con todos, hablemos de algo con cada uno, los que quieran charlar le abrimos el micrófono y vamos dialogando de algún tema. Dice David que um, un saludo a los tres, podrían hablar de parte de la fortuna, no existe mucho material. Dice él que no tiene micrófono. No tiene micrófono. Bueno, podemos acoger esa sugerencia de qué puede representar la parte de la fortuna. Buen tema, buen tema. Sin embargo, también acogemos otras propuestas a ver qué, qué van pensando y si sí, vamos charlando de okay. varios temitas. Acá hay otro interesante, este creo que lo tocamos hace un, unos meses, mm -hmm. de Elizabeth de... El, los ingresos a través del multinivel, del, ne del network marketing. <ríe> y Maris también habla Plutón como fuerza del inconsciente. Bueno, yo vamos soltando temitas, temitas. Okay. Bueno, ¿Quién bueno, quiere? No sí, ¿quién bueno, quiere yo video? yo yo yo los voy a acompañar solo unos minutos, Diego y Marcela, mis uh -huh. queridos. Eh, audio escuchas? Es que se dice así, oyente, <ríe> <¿O> asistente. <ríe> uh -huh. entonces va a estar solo unos 10 minuticos al inicio entonces ya si quieren pueden ir ustedes moderando la, la sesión como tal y tomar la presentación uh -huh. bueno mientras pues eh, ya tenemos ideas propuestas quien más quiere comentarnos algo si quieren que les abramos micrófono pues qué bueno también escuchar sus voces aquellos que, que deseen hablar ¿no? si sea para saludarnos comentar sí, sí. bueno mientras yo me voy a dar atributos de de moderador para visualizarles algo y, e ir abordando esto de la rueda me parece Me parece, Aparece, ya, siguen apareciendo temas, Eso es, es que esto es muy interesante porque afortunadamente temas es lo los que vamos a tener, sigue apareciendo otros como planetas retrógrados, bueno Plutón el inconsciente, dice masaje metafórico y 60 vidas pasadas, <risa> sí, bien, Ajá. Okay, bueno sí, nos si nos toca empezar tenemos, con alguno. Nos levantó la mano alguien me parece... Pero aquí ya tengo la imagen de la rueda de la fortuna. Ángela María Campo nos está levantando la mano. ¿Por okay. qué? Yo no. No sé si ella nos quiera. Le vamos a abrir el micrófono. Hola Ángela uh -huh. María. Hola Diego. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo tenía un temita uh -huh. en cuanto a la luna negra. Tengo sí. una clienta que tiene su luna negra en la cinco. Ella se encuentra embarazada y está teniendo problemas con el embarazo. Yo me siento un poco preocupada porque en este momento por tránsito, Plutón está haciendo cuadratura a esa luna negra de la femenina. Es un tema difícil cuando ya son eh, pacientes tuyas de mucho tiempo y, bueno, es un asunto que me tiene un poquito nervioso y me gustaría como que lo miráramos entre todos. Uh -huh. Bueno, entonces vamos a, a ah, comenzar, quizás a, no hay problema, yo te voy mandando los datos de ella en, en... A Entonces vamos a, a respetar, digamos, el orden de los temas aquí sugeridos. Vale. De hecho, vale. lo que tú has planteado también nos da para otro, para otro conversatorio, Marce. Eh, qué tan éticos somos y la manera más adecuada de asumir la consulta sobre todo cuando se trata de abordar temas complejos de esa naturaleza se trata ejemplo eso, eso cuando cuando se trata por ejemplo de predecir una muerte sí, o de ver un riesgo inminente cómo hacerlo yo pienso que eso desde la consejería no eh, se da no se debe dar simplemente pues, la preocupación es mía no es no es Lo que yo conversé con ella, porque lo único que yo le puedo aconsejar es cuidar, igual que se lo ha dicho su si minicólogo. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Si ocurre o no ocurre, yo, yo no me meto ahí. Pero uh -huh. como ser una persona que aprecio, que hace mucho tiempo llena la consulta, pues me preocupa. Es, es algo entre nosotros, nada más. Uh -huh. Bueno, eh, ahí hay muchas observaciones, ¿no? Sí. decir, qué tan écticos somos si nos callamos algo entonces eh, fundamentalmente en la, y esto, esto nos permite también tener tema de discusiones la consulta y nosotros como asesores estamos en la obligación de dar una información eh, aquí la forma los medios, la manera, el modo sería lo esencial de discutir cómo, ¿no? Porque... Sí, pero es difícil Sí, mm. que es muy difícil porque uno no quiere preocupar tampoco, además el ser humano tiene que acostumbrarse también a las cosas del destino lo que tiene que ocurrir tampoco todo lo tiene uno que saber antes mm -hmm. esta y forma también... de verlo yo es... de acuerdo, eso es válido tu punto de vista Es decir, la persona puede vivir algo y tiene que ser susceptible a vivirlo también fluyendo con la vida. Alguien dirá, pues si estoy preparado mejor. Pero en términos de Osho, vivir significa vivir la vida con riesgo. Y no siempre podemos estar atentos al control absoluto de nuestras vidas, aún desde la misma astro eh, perspectiva astrológica de nuestra carta natal. Alfredo nos dice algo desde el interno. Tema propuesto, inteligencia emocional visto desde la perspectiva de la carta natal. Claro que sí, mi querido amigo Alfredo. Por supuesto ese es otro tema de la inteligencia emocional. Eh, que da para, para mucho, pero para mucho dialogar. Es decir, eh, en astrología las emociones son fundamentales. Identificarlas a través de planetas. ¿De qué manera nos educamos racionalmente? De muchas maneras. ¿De qué manera nos educamos emocionalmente? Muchísimo. Créanme que yo estoy anotando esos temas. O sea, yo los estoy sí, anotando porque, porque así hoy no alcancemos, pero quedan ahí en el tintero, pues ¿para qué? Para que sean evacuados oportunamente. Uh -huh, de bueno, me estaba levantando la mano Juan Carlos Gómez. No sé si aún está por ahí. Quiero, creo que él quería retroalimentar algo. Juan Carlos Ya no tengo con la mano levantada, sin embargo te voy a abrir el micrófono. O si nos puedes retroalimentar texto. Aló. Hola, Juan ¿Aló? Carlos. Aló como teléfono. Hola. Como teléfono de monedero. Sí. Okay. ¿Cómo estás Diego? Hola, Marcela. Otra vez Hola. por aquí. Qué bueno, qué bueno, bueno verte sí. a escuchar, Juan. Bueno, pues eh, no, de, solamente quería retroalimentar algo sobre lo que estaban hablando de la ética de lo que se debía decir o no decir cuando uno tiene una serie de información que, que hay en un tema natal. Y es que ahí voy mucho con algo que decía Jung de que uno debe, cuando interpreta un sueño, Estudiar mitología, estudiar antropología, estudiar eh, los distintos símbolos de distintas formas, de distintos puntos de vista. Pero cuando tiene uno el paciente enfrente, uno debe olvidar todo eso y centrarse en quién es el que está enfrente de uno. De lo contrario se vuelve algo muy mental, muy de todo lo que yo sé y lo que quiero entregarle y todo este cuento. Cuando el paciente de pronto solo necesita que lo escuchen. Solo necesita hacer una catarsis, solo necesita que alguien lo contenga. Y muchas veces uno con la astrología al tener tantos símbolos para evaluar, analizar, sintetizar, termina uno eh, no dejando que ese paciente hable y se autoescuche. Entonces me parece que más allá de, de ampliar una serie de información que sale en el zodiaco, que podría ser hasta infinita si uno se mete a analizar todos los símbolos que están allí. Me parece que uno debe pensar es quién tiene enfrente, quién lo ha llegado a consultar, preguntarle qué necesita, quién es, qué, qué le pasa, por qué ha llegado hasta ahí, cómo ha trabajado esos símbolos en su vida, más allá de darle una serie de, de información que de pronto no pueda incluso manejar o que de pronto se vuelva un esquema. y se vuelve un agente del destino para que esa persona viva eso cuando en realidad no tenía por qué vivirlo. Y uno, a través de los símbolos, termina eh, como marginando a esa persona para que tenga un destino similar al que uno como astrólogo vio en esos símbolos. Entonces me parece que que, que uno de los apoyos más interesantes de la astrología es poder preguntar, poder, poder ver quién es el que tiene uno enfrente. A acertarle a unas preguntas muy adecuadas para que la persona misma se vaya desenvolviendo y la persona misma vaya encontrando sus propias respuestas. Pues son puntos de vista, ¿no? Distintos. Valiosísimo. Y lo que mencionas me, me hace recordar a una posición de Bert Hellinger, el psicoterapeuta de las constelaciones familiares, que cuando le preguntaban en alguna ocasión que él cómo trataba a sus pacientes, él decía no hay método. sencillamente dejo que él exteriorice todo lo que tiene que exteriorizar en la dinámica de la constelación. Yo sencillamente soy un acompañante del proceso. Eso bello, eso. Mm. Bueno, quiero hacer también otra anotación otra al respecto, y es que yo, yo lo diría de la siguiente manera, es como cuando... nos sucede a los médicos que nos llega un paciente con un examen y este examen está hablando de una situación muy difícil para su salud que inclusive pudiera comprometer su vida. Eh, pues lo que tenemos que hacer, tú lo decías Diego, no es que la verdad está ahí en términos de venga miramos qué está pasando con este examen, qué puede significar, qué opciones tendríamos para eso, pero hay una realidad. y pues lo que yo hago en consulta con la carta natal, algunos pacientes me dicen, mira, estoy pasando por esta situación emocional o de salud, quisiera saber qué dice mi carta. Y yo yo lo muestro tal como está de una manera, primero porque, porque lo que estamos viendo es una probabilidad. No, no, no somos, es como cuando uno le dice a un paciente, tengo cáncer y no podemos decir que esa persona se va a morir en dos meses, como muchas veces lo escuchamos. Entonces, Eh, el, que, el que una persona tenga cáncer o esté pasando por cualquier situación, pues es una probabilidad y nosotros no somos quienes para decir esto es lo que te va a pasar, como se escucha en algunas partes y le dicen, mire, a usted le va a pasar esto, esto y esto, y si no le va a pasar, el paciente hace que le suceda. Y en segundo lugar, eh, pues hay maneras de acercarse efectivamente cuando estamos en consulta al paciente y saber cómo lo vamos a decir. pero yo soy claro yo le digo mire yo estoy viendo aquí que hay que hay que pararle bolas a esto hay que tener cuidado sácate los exámenes ojalá pronto ve donde tú no sé de dónde el médico que te corresponda para poder rápidamente mirar qué está sucediendo eh, y con toda tranquilidad sí se ve que es una situación de tenerle cuidado o no definitivamente se ve que es importante que tomen los exámenes pero de pronto de pronto no no va a ser tan tan difícil como aparentemente se está viendo eh, me parece que tenemos que ser muy cuidadosos muy francos pero es que debemos tener claridad que eh, cuando estamos hablando de probabilidades, posibilidades, es eso, y que nosotros no somos quienes para ir a decir, mire, usted tiene este destino y esto fue lo que le sucedió, y esto es lo que le va a suceder y usted no tiene nada que hacer acá. Entonces, si lo hacemos, eh, si vamos, a, si estamos ante el compromiso de estar con otro ser humano, que está diciendo mire eh, aquí es de pronto hay una una situación difícil como pregunta o si nosotros lo vemos yo sí creo que es importante que podamos decir así como lo estaba planteando nuestra eh, eh, nuestro oyente que decía bueno esto esto es una situación que estoy viendo y es muy importante que esta persona se cuide entonces no podemos decir que aquí va a haber una muerte como tal no lo no lo sabemos eso es una cosa que nosotros no podemos decir Pero sí podemos decir que sí tiene que cuidarse y que, y que de aquí en adelante hay situaciones que tienen que ya que estar muy cercana, porque es que el decir que fuera así pues también es una mentira, porque es una probabilidad. yo creo que aquí es un punto fundamental. Diego, yo no sé, pues yo me imagino a todos ustedes que son astrólogos cuántas veces nos han llegado personas que les han dicho cosas y que han cambiado su vida de una manera dramática y que no es cierto. O sea, es una, una responsabilidad dentro de nuestra ética entender que nosotros en esa información y para ciertas personas mucho más sensibles, pues de pronto lo que estamos haciendo es guiar hacia algo que no, que no es cierto. y por eso por eso siempre tener la claridad de cómo nosotros no podemos meter nuestras propias cosas dentro de la consulta. porque mucho de lo que nos sucede de pronto cuando estamos en situaciones difíciles es que nosotros mismos necesitamos trabajar nuestro inconsciente, nuestras mismas dificultades para realmente poder ser objetivos y poder ver al otro en su dimensión sin tener que meter cosas nuestras o para aliviarlo y decirle, no, mira, no te preocupes, aquí no está pasando nada, o para decirle, no, esto es gravísimo. pues yo, usted lo que va a pasar es que se va a separar y esta situación es muy grave. Uh -huh. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo, yo escucho todos los planteamientos, escucho a, eh, a Juan Carlos, te escucho a ti, y tú, y, y, y tú le das una pregunta, ¿cómo se, se enfoca eso? Y, y digamos los que atendemos personas, eh, ¿de qué manera puede uno, uno llegar a ese punto? Yo creo que, que es susceptible del paciente y del contexto, o sea, no hay leyes fijas. Es decir, no puede haber siempre un modelo a seguir, ¿verdad?, Y el modelo es siempre permitir que la persona fluya, ni el modelo es siempre ser lo suficientemente directo y concreto. Es decir, sí hay un tema de fondo y es el tema ético, que incluso es relativo. Lo que para mí puede ser ético, para alguien puede ser antiético. Por eso entramos en un terreno susceptible a, a mucha subjetividad. Y siendo subjetivo también es susceptible a que yo me, me, me, me sienta en el radar en la... en la disposición de, de entender a esta persona cómo se le pueden causar las cosas. Porque les cuento algo, si yo trato con una persona que es muy agua o muy neptuniana, pues puede ser profundamente influenciable, tan influenciable que un diagnóstico mío puede ser devastador. ¿Verdad? Que yo tengo que tener la, la capacidad de saberle enfocar el problema, llevarlo, y como muy probablemente lo decía Juan Carlos, permitir que la persona vaya interiorizándose y él mismo vaya dándose cuenta con... de forma gradual, de esto. Pero con el riesgo de que tampoco se nos vuelva un escapista. ¿Verdad? Que no se le puede asumir, porque entonces nos podemos convertir en, en asesores escapistas. No confrontemos la cosa. Ahora, sí. si yo estoy con una persona tierra, o bueno, digamos en teoría tierra, porque puedo yo estar atravesando un proceso tierra, tránsito de Saturno, o sea, yo necesito aterrizar cosas, yo no me puedo ir por las ramas, ¿no? Yo necesito ser lo suficientemente concreto Para, bueno, uh -huh. sabemos que estamos atravesando lo que tú planteas, Marci. O sea, se, se está viviendo una situación inminente de riesgo. Mal haría yo en omitir algo que a lo mejor y por razones eh, emocionales me, me da pesar, me da temor. Entonces, debo ser muy concreto. Te voy a recomendar tomar estas medidas porque hay factores muy realistas que sugieren que tus escenarios en estos y en estos contextos tienen que tener estas medidas. Entonces volvemos a lo mismo. No es que no se digan las cosas, se tienen que decir. Y la obligación ética del, del asesor es decirlas, confrontarlas, hacerlas o posibilitar que la persona caiga en cuenta de ellas. Ya hay maneras de hacerlo, ¿no? Que es la sí. forma, ¿no? Entonces, si yo soy determinista y te digo, ojo porque te me vas a morir, ¿sí? O tú tienes un riesgo acá inminente de padecer esta enfermedad. ...pues mi dureza y mi crudeza lo va a matar con el solo diagnóstico... ¿verdad? ...o puedo yo ser un asesor inescrupuloso... ...que soy el poseedor de la verdad absoluta... ...y entonces dependes de todos tus procedimientos para consultarme a mí... ...entonces estoy generando una relación de adicción... ...y de dependencia malsana en mi consultante... ...que se vuelve incapaz de tomar una decisión sin antes consultar... ...entonces tú tocas un punto importante... somos poseedores de un proceso de sanación gracias a las personas con las que nosotros atendemos o sea es muy frecuente que tanto tú en el campo de la medicina como los psicólogos los astrólogos terminemos hablando de aspectos que conciernen a la persona pero que también nos conciernen a nosotros pero también somos poseedores de proyectar nuestros líos en nuestros consultantes o sea si yo percibo que el amor es un trauma en mi vida Y es un tema que estoy resolviendo, a lo mejor me encargo de proyectar mi oscuridad en mis pacientes y en mis consultantes. Entonces es lo que yo interpreto como una proyección en, en, eh, de mis miedos en mi consultante, que se me vuelve eh, el chivo expiatorio, a, a propósito de esa palabra, en torno a, a, a, a mis consultantes. Entonces esto, tiene, esto pasa por el hecho del reconocimiento, de la autoaceptación, de la conciencia de mis realidades, ...y de intentar... ...ser muy objetivo... ...cuando digo intentar... ...no somos 100% objetivos... ...tenemos mucho grado de subjetividades... ...de proyecciones... ...de transferencias... ...pero a la postre y resumiendo... ...la labor astrológica es una labor seria... ...de responsabilidad, de diagnóstico... ...de asesoría, de acompañamiento... ...verdad... ...que requiere mucho de lo que aquí se ha mencionado... ...responsabilidad... ...concreción, realismo... Eh, acompañamiento para que la persona concientice, o sea, es una mezcla de todo, por eso no hay, digamos, una fórmula infalible, pero sí unos procedimientos que pueden ser muy útiles, ¿verdad? Diego, quiero decir dos cositas ¿Mm? al respecto de lo que dices y es eh, tomar un ejemplo de cómo en la Edad Media los astrólogos eran muy acertados, tenían menos herramientas eh, que nosotros actualmente con los ordenadores y computadores que hacemos una carta tan rápido, una, una progresión secundaria, una, un tránsito, en fin, <ríe> de una manera más rápida, pero ya eran muy acertados y es y, e inclusive no, no, no tenían los cálculos de Urano, Neptuno ni Plutón. Y hay algo bien interesante y es que en la Edad Media solamente existía una forma de vivir porque no existían tantos niveles como ahora, es decir, uno solamente podía vivir las cosas desde un punto de vista material, concreto. físico, eh, Es decir, uno tenía por ejemplo un tránsito de Saturno-Marte y era un golpe en la cabeza, si seguramente iba en Aries o en casa uno, y no había ninguna otra forma. Ahora, en nuestra época actual es un poco distinto porque el ser humano ya es alguien, alguien más complejo, tiene niveles, tiene nivel emocional, mental, espiritual, físico, y seguramente esa misma cuadratura o conjunción Marte-Saturno, eh, en lugar de que en la edad media hubieran dicho, se va a morir por un golpe en la cabeza, Puede ser simplemente porque va a haber un golpe a nivel emocional o va a haber un cambio drástico a nivel físico, pero, pero no, no, no tiene necesariamente que ser tan determinista como lo hacían en la edad media. Entonces me parece que en este momento ser determinista con nuestros pacientes o nuestros consultantes es, es complejo porque no sabemos en qué nivel está viviendo la persona ese aspecto. ¿Sí? Puede ser que la persona sea una persona... Eh, supremamente emotiva y toda sus, su, su tránsito de Plutón con Rueda Fortuna o con, o con la Luna o con otros planetas, no los viva, no tenga que vivirlos en un nivel físico, sino que los pueda vivir o en una pesadilla o en un sueño complejo o en una situación emocional eh, de, de, de ruptura en donde va a vivir también un duelo y una situación de crisis y transformación, o lo pueda vivir simplemente... Eh, cuando entró al cine vio una, una película que lo impactó de tal forma de tal manera que le transformó internamente un modo de pensar y un modo de hacer la vida ¿no? entonces pienso que que ahí es donde de pronto como astrólogos podemos, tenemos que tener mucho cuidado porque cuando hacemos un diagnóstico y, cuando, y es como cuando le dicen cuando uno va al psicólogo o al psiquiatra o al médico y le dicen mire usted es bipolar Entonces la persona sale y dice, no, ya sé cuáles son todos mis problemas, yo soy bipolar, <ríe> y se queda así. ¿sí? Entonces ahora con el astrólogo pasa lo mismo, ya sé cuáles son todos mis problemas, yo tengo Saturno, cuadratura, Plutón, y se queda así. Entonces cada vez que dice algo, simplemente digo, soy Saturno, cuadratura, Plutón. En lugar de, de, de ver como la gran potencialidad que existe en el ser bipolar o en, el, o en tener un aspecto difícil y complejo, y no quedarse en ese diagnóstico que da el, el, el astrólogo diciéndole, por usted tener este aspecto, va a vivir una serie de dificultades, en lugar de eso debería uno tener más apertura y poder más bien preguntar a la persona con ese aspecto, usted qué piensa de las imágenes que muestra Plutón o las imágenes que muestra Saturno, y que la misma persona vaya engranando su concepto de lo que puede ser el aspecto que va a vivir en tránsito o en progresión, más allá de que el astrólogo sea el que le determine cómo va a vivir ese aspecto. bueno, eh, ahí apunté varias cosas eh, resumiendo lo que plantea Juan Carlos eh, lo primero que me llama la atención es la perspectiva medieval o el contexto cultural, ¿no? es decir, la perspectiva histórica no es lo mismo hablar de, de la perspectiva de los griegos, ¿no? por ejemplo a la, a la época medieval, al renacimiento, a nuestros tiempos actuales es la misma discusión que se plantea en términos de, de ese tipo de aproximaciones categóricas a símbolos, entonces Decir que Urano es el que rige la astrología, sí, probablemente en nuestros tiempos, pero en la época medieval era Saturno, y para los antiguos griegos era Hermes o Mercurio. Entonces cada uno tiene su contexto. De hecho el astrólogo medieval era muy Saturno, porque era un renunciante, era un científico con sus herramientas, con su astrolabio, con sus cálculos matemáticos, con su lucha con el tiempo, ¿verdad? El astrólogo contemporáneo es uraniano, como lo somos ahora, tenemos tecnología, Y el antiguo griego era hermético, como el dios Hermes. Entonces, todos los principios planetarios cambian de acuerdo, obviamente, a las edades. Y eso es bueno entenderlo, ¿verdad? De acuerdo a lo que ha mencionado Juan Carlos. Y lo otro, pues también nos permite entender un amplio grado de discusión, o plantear muchas situaciones. Claro, cuando somos astrólogos integrales podemos observar el suceso como una realidad física, pero también no quedarnos solo en el trasfondo, y en eso estoy de acuerdo con Juan Carlos. Es decir, categorizar algo en términos de bipolar de Saturno-Plutón es considerar que eso es ajeno a mí, sino más bien entender que ese principio planetario trabaja desde mi vida. ¿Qué hay en mi vida que tiene ese Saturno-Plutón en cuadratura? ¿Qué hay de mi vida? ¿Y cuál es el beneficio implícito? Sin embargo, siendo integrales, la astrología es integral. y al menos desde esta perspectiva, puedo entender el valor de la crisis y extraer las mayores fortalezas. Pero también la astrología contemporánea nos permite distinguir un suceso psicológico que es súper importante, trascendental, espiritual, el valor implícito, pero también el hecho de poder concretar el nacimiento o verificar un suceso real. Viajó, se casó, tuvo un hijo, ¿verdad? Porque es que la astrología tiene todo ese marco de integralidad. Y también es fascinante cuando ustedes revisan sus cartas y dicen, pasó esto y lo pueden verificar. Entonces tiene tanto el mensaje implícito trascendental que es tan importante, que es el significado de lo que sucede, pero también la misma observación de sucesos que tienen implícitas muchas condiciones. De modo que, que hay muchísima tela por cortar. No sé tú qué piensas, Marci. De acuerdo, hay muchísimo porque, como tú dices, eh, digamos no podemos tener una lista exactamente de qué debemos o no debemos hacer porque todo depende del contexto del, de la persona que está con nosotros y pues precisamente en, en eso el apoyo de la misma Carta Natal nos guía también hacia cómo llevarlo. Lo que sí es que uno, yo creo que para mí sí es perfectamente claro Que en la medida en que nosotros podemos relacionarnos de una manera abierta, objetiva, pero real, con, con, con la verdad de lo que está pasando ahí, Eh, pues requiere de, de, de nosotros también muchísima práctica y realmente muchísima responsabilidad. Creo que ese es un punto, aquí decía Airo que por eso es que él no hace consulta, que él quería que lo compartiéramos con todos porque tal vez ese punto de la responsabilidad que tenemos con el otro y de conocimiento y digamos de relación con el otro pues implica que nosotros mismos nos preparemos. Yo diría que es un punto muy bonito en términos de, de lo que estamos haciendo en astrología, porque no solamente es el conocimiento de otros, sino el propio nuestro. Y a mí me da claridad que, como yo les contaba, para mí la astrología es una herramienta dentro de todo un proceso. Entonces, como también contextualizar hago yo, es específicamente con la carta natal. Entonces es, muéstreme a mí este ser humano que está viviendo aquí, Pero también sucede, como tú lo dices, que para algunos es, si yo no veo mi carta natal, no soy capaz de hacer nada. Y eso no, desde mi punto de vista, tampoco debe ser así. Es yo cómo me conecto conmigo mismo y de pronto, a través de la lectura de una carta, yo puedo encontrar ciertas salidas o respuestas o conocimientos. Entonces eso también depende un poco de, de cómo estás utilizando la carta natal y cómo la estás utilizando con las personas que van a tu consulta. Clarísimo. Yo creo que la discusión, eh, a todos los que hemos estado aquí escuchándola, pues nos permiten obtener eh, ideas, puntos de vista, acuerdos, desacuerdos, esa es la idea. Que cada uno experimente, saque sus conclusiones, disierna los valiosísimos puntos de vista que obviamente surge, y bueno, todo esto a propósito de un tema planteado, por Ángela, que nos habla de una consultante a quien esperemos en un instante observar en su proceso de casa 5 con Lilith, porque bueno, esto a propósito de nuestro curso de Lilith en la 5, bueno, de Lilith y que ella contextualiza en la casa 5 en torno a unos riesgos de pérdida debido a que el embarazo ya viene mal. Entonces, digamos, hay un hecho astrológico real y relevante. Como tal, la astrología me está diciendo existe esa tal predisposición, es responsabilidad del astrólogo asumirlo, no evadirlo, darle bases, orientarle. Si nosotros somos lo suficientemente transpersonales en el criterio, pues normalmente cuando nos... Con... y poniendo un ejemplo concreto que pues, no hemos mirado la carta, pero pues cuando uno encuentra el riesgo del embarazo también es confrontar inconscientemente qué cuestiones de riesgo hay. Sí, Inconscientemente el momento es tan riesgoso o me ha llegado un hijo en un momento en el cual... No sé si las circunstancias son las más adecuadas, o hay tanto deseo pero a la vez tanto miedo. Entonces uno ahí ya puede, si es el caso, distinguir dos criterios, que en algún momento lo exponía en alguna charla. Una es la información astrológica, y la información astrológica es a lo mejor lo que en buena parte de las consultas se hace. Es, digamos, la información básica de un esquema astrológico, pero en un espacio reducido de tiempo no posibilita, ¿verdad?, ni siquiera un factor de consejo, o en muchos casos menos un factor de, ter de terapia. Pasar a un factor de consejo es, digamos, ya ahondar en una relación bilateral con el consultante, discutir sus temores, sus miedos, enfocar de pronto estrategias para afrontar adecuadamente los procesos que vive. Y un tercer escenario, que es el que yo también desprendo de lo que aquí se ha dicho es, bueno, también posibilitemos entonces que la persona llegue al reconocimiento que efectúe procesos de sanación, Pero digamos que esa última etapa en la consulta astrológica, y lo mencionamos en el criterio astrológico, solo se da cuando la consulta deja de ser información y llega a un nivel terapéutico. Entonces llegar a un nivel terapéutico pues también requiere responsabilidad, ¿no? porque no es solamente discutir y discutir del tema, sino tener el profesionalismo para, a través de una metodología adecuada, posibilitar esos cambios importantes. Entonces es allí donde la astrología eh, compagina perfectamente con técnicas o terapias psicológicas, si sí, yo siento que ese no es mi perfil porque también hay astrólogos de astrólogos y todos los perfiles de los astrólogos son respetables. Es tan importante el astrólogo que te hace una proyección cíclica y matemática de los ciclos para optimizar cosas, que te predice con, con, con, con, con sus criterios el, aspectos específicos de tu vida. Hay astrólogos que se encaminan más al mundo psicológico y entonces de pronto dicen para mí es más prioritario esto. Pues si alguien de, de, que diga, hombre, mi, mi, mi perfil no es tanto terapéutico, pues una sugerencia es remita al profesional competente para que ayude en ese proceso, ¿no? Y eso es, digamos, también un aporte ético dentro de la consulta. Es decir, quién está en capacidad de suplir o de, o de, o, o, o de, o de llenar las necesidades de esa persona que está ante mi consulta. Entonces, un aporte, digamos, final a, a esto que... Que, que queremos dar. Bueno, yo, yo yo sé que pueden haber observaciones, pero, pero quiero hacer en estos 20 minuticos que nos queda, y, y en atención obviamente a que, a que David nos preguntaba qué es la Rueda de la Fortuna, porque eso también da para discutir, y, y en lo posible yo quisiera que los últimos 5 o 10 minuticos viésemos el ejemplo de Ángela María. Desde luego pensar que la Rueda de la Fortuna también nos da para todo un... Una tertulia, ya les digo. Aquí lo que tenemos es tema pa, para dialogar. Bueno, la Rueda de la Fortuna realmente no es un punto físico como tal. Es decir, es un punto longitudinal, es un punto que eh, tiene que ver con las así llamadas eh, partes arábigas, de las cuales hay muchas, hay muchas, hay muchas, hay muchas. Ustedes ven, los árabes fueron astrólogos matemáticos, eh... Hay tratados extraordinarios de astrología árabe. Eh, a propósito de lo que mencionaba Juan Carlos, uno lee textos antiguos de astrólogos árabes muy específicos, muy, muy exactos en muchos principios, como buena astrología medieval, muchas veces determinista, pero muy rica en conceptos matemáticos. Ellos obviamente fueron los primeros, o uno de los primeros, porque no son los creadores de, de, de, de estas formas eh, llamadas eh, partes arábigas, porque mucho antes los griegos realizaban eh, las mismas partes arábigas. Obviamente ellos no le llamaban partes arábigas por otras razones, sino, sino ellos les llamaban los lotes, ¿sí? Lotes o partes. Entonces los griegos también hacían sumatorias longitudinales del Sol, de la Luna, de Venus, de Mercurio, de Saturno, y obtenían unos valores longitudinales a los cuales asignaban valores. Por ejemplo, La parte del infortunio es, por ejemplo, la sumatoria de la Luna con el Sol, si mal no recuerdo, y se le resta la posición de Saturno. En el caso de la Rueda de la Fortuna, que no es un punto físico, es sencillamente una sumatoria de varios elementos. La longitud de la Luna más la longitud del ascendente a la cual le restamos la longitud del Sol. Digamos que eso en términos prácticos, pues lo podemos hacer manualmente, pero un buen software de astrología lo resuelve, ¿no es cierto?, Y esa posición longitudinal puede tener algunos de los significados que ustedes visualizan allí. Desde luego, cada significado tiene un contexto, tiene una atribución, tiene una manera de observación física, psicológica, emocional, espiritual, trascendental. Aquí vale la pena precisar algo. Eh, los antiguos consideraban que existían dos ruedas de la fortuna. Eh, una para los nacimientos diurnos y una para los nacimientos nocturnos. Sí. de hecho esto es algo que se usa también en astrología horaria eh, el uso de la rueda de la fortuna eh, porque sus diagnósticos en horaria eh, tienden a ser muy importantes o sea, en una carta horaria que hablamos nuevamente de un enfoque predictivo los ciclos por ejemplo o lo que se sugiera en la pregunta debido a la movilidad y rapidez de la rueda de la fortuna es súper importante entonces en una consulta horaria el aspecto aplicativo que haga la rueda de la fortuna es decisivo o los aspectos que tenga la rueda. Desde el punto de vista energético, observamos algo, que la rueda de la fortuna es la sumatoria del, del triángulo central de la carta natal. ¿Y cuál es el triángulo central de la carta natal? El que configura el ascendente, el sol y la luna. Entonces, en una carta natal, ese triángulo es decisivo. Donde nosotros tengamos el sol, luna y ascendente, estamos dando un perfil extraordinario, En lo psicológico a la persona casi que ahí está su estructura esencial, está el 96% de su carácter. Muchas de esas características tienen que ver luna pasado, origen, comportamientos habituales, personalidad, hábitos. El sol es lo que ya yo estructuro como ser, como lo que soy. Y el ascendente tiene que ver con lo que estoy en procura de llegar a ser, que es mi propósito y mi finalidad. Desde allí que todos los antiguos, desde los griegos y posteriormente los árabes, consideraran que este punto era focal, era muy importante. La sumatoria de esa trilogía evocaba mucho de lo que ustedes observan en la imagen, de lo que puede representar. La diferencia es que, pues, el, digamos, la ecuación cambia. La ecuación cambia para los antiguos en el sentido de que la persona nazca de día o de noche. Entonces, eh, en el primer caso, pues, para los nacimientos diurnos, Eh, la ecuación es más o menos la siguiente sumatoria del ascendente más la luna y se le resta la del sol en los nacimientos nocturnos la ecuación es distinta en este momento si mal no estoy es la sumatoria del sol y la luna y se le eh, perdón la sumatoria del ascendente y del sol y se resta la posición de la luna entonces eh, eso los programas de astrología lo calculan eh, digamos que a, a la llamada rueda de la fortuna del día pues es la que comúnmente usamos en Occidente o que por lo menos eh, la mayoría de software trabajan la de la rueda de la fortuna de noche los astrólogos clásicos la usan también eh, um, pero algunos programas pues ya le dan otro nombre le llaman la parte del espíritu por ejemplo en el software Kepler pues uno puede identificar esa parte no como parte de la fortuna sino como parte del espíritu entonces eso sería digamos la la razón y la observación digamos de lo que es la rueda de la fortuna en una carta y a lo mejor donde tú tengas ese punto pues es obviamente un punto en donde podemos tener ese contacto divino en términos energéticos es la gracia divina en términos mundanos puede ser literalmente la suerte pero pues sabemos obviamente que la suerte como tal es un fenómeno en cierto modo causal ¿sí? es decir yo no tengo lo que tengo por casualidad si tengo entre comillas suerte pues algo se ha gestado Y donde tengo esas ayudas, esas protecciones, esa gracia divina, esas ayudas, esa protección, pues muy probablemente tenga yo algo de la Rueda de la Fortuna. También tiene regencia. Hoy día pues las investigaciones han sugerido la regencia de la Rueda de la Fortuna en Virgo, la exaltación de la Rueda de la Fortuna en Tauro, el detrimento de la Rueda de la Fortuna en Pisces y la caída de la Rueda de la Fortuna en Escorpio, a semejanza de cómo se le diría en un planeta. desde luego pues dependiendo los aspectos las circunstancias pues tengo la fortuna de hallar un contacto con mi divinidad, acuérdense la trilogía, de entender mis factores de apoyo, de entender de pronto situaciones muy literales en cuanto a ayudas, protecciones, en fin entonces a propósito pues obviamente de la pregunta, de seguro pues la rueda de la fortuna es un factor que hay que tener en cuenta, pero para tenerlo bien ubicadito es fundamental pues tener bien la hora de nacimiento ¿no? porque como esta surge de una ecuación solo un ascendente, si el ascendente está mal, por ende la hora está mal, pues la rueda de la fortuna puede cambiar en, en el caso, por ejemplo, de 12 minutos de desfase, pues va a cambiar 3 grados, si es obviamente 4 minutos, pues puede cambiar un grado. Entonces ese puntico sería importante observarlo y a la postre pues determinar de acuerdo a las cartas qué puede significar. Bueno, no sé si tengamos observaciones de la Rueda de la Fortuna, preguntas. Y yo mientras, pues quisiera abrirle nuevamente micrófono a Ángela María, para que me vaya dando, o si por vía texto, o, o te abro micrófono, pues para que me des datos del ejemplo que tú nos planteaste. Mientras, no sé si haya observación. Yo recuerdo esa, ese momento, o sea, ese momento donde ese señor estaba en mi cuarto, el que hacía en mi cuarto. Ok. Ángela María, ¿estás por ahí? Yo creo que, que de pronto no estaba conectada con nosotros. Vamos a ver. No supe si ese comentario era, era con nosotros. Vamos a ver. Me da la sensación que nos infiltramos en una conversación <risa> privada, pero. No <risa> se sí creo. Pero sí me gustaría que me diera el datico del ejemplo de la luna negra a las 5 para que entre todos lo miremos. Y si alguien tiene dudas con relación a lo de la rueda de la fortuna, pues nos lo haga saber y vamos discutiéndolo también. No hay problema. Ver, bueno, mira. por aquí ya nos escribió, creo. A ver, no sé si es este que tengo acá. 20 de octubre del 84, 7 y 15 de la mañana, me reconfirmas por el chat si es este, Villahermosa, México. Creo que es ese, ¿no? Sin embargo me confirmas, por favor. Mientras tanto, mira, dice David, yo la parte de la fortuna la tengo en casa 6 en Aries y todavía estoy luchando por trabajar en mi vocación, que descubrí que es justamente la astrología. La, casa, la rueda de la fortuna la tengo en casa 6 en Aries y todavía estoy luchando por trabajar en mi vocación. Ok. Yo aquí voy poniendo los datos. Bueno, sería bueno saber entonces dónde David tiene su Virgo o el signo Virgo y qué aspectos tiene la rueda, ¿no? Uh -huh. Porque para él definitivamente es una plenitud el sentirse útil y trabajar en lo que le gusta, hallar su vocación. Pero entonces es bueno analizar dónde tiene Virgo. Y si tiene Aries en la 6, pues lo más probable es que tenga Virgo en la 11, si mal no estoy. Yo aquí mientras voy metiendo los datos... Y Aquí tenemos varios ejemplos de nuestros asistentes donde está su rueda de la fortuna. En el caso de David si su tendría teniendo Aries en la 6, él sería ascendente Escorpión y por ende tendría Virgo en la 11, ¿no? Entonces es importante que entienda las ayudas que siempre ha tenido para trabajo. ¿no? Si es que Virgo, Virgo. está en la cúspide de la 11. Virgo en la 10 y parte de la casa en, y parte de la casa 11. En la 10 y parte de la casa 11. Claro, Exacto. trabajo, sanación y apoyos. Siempre ha tenido apoyos para el trabajo. Sí. Eso es lo que se podría definir ahí, tan solo con esas dos posiciones y con los aspectos que obviamente tenga, ¿no? Bueno, mientras yo busco aquí. Listo, vamos a ver si es este el dato. Sí, tiene la luna negra en Aries. Ok, entonces, a ver, Ángela María, no sé si estés por ahí. Te vamos a abrir nuevamente el micrófono. Hola. Lo que estamos en este momento, en esta dimensión, todo. Uy, te escuchamos lejísimos. Yo creo legísimos. que estamos en... Sí. ¿Nadie que parece que estamos ese en una conversación en, como en una parece clase que Ángela que, que, que, que María está desconectada de nosotros, bueno una lástima pues porque el ejemplo sí. es muy interesante, yo creo que aquí de todos modos yo lo, lo dejo de to, ella ya nos dejó pues obviamente referenciado cuál es su miedo, su, su temor ¿no es cierto? aquí que... dice Ángela María que si sí está aquí <ríe> no sé qué es lo que escuchamos mira se nos está metiendo por ahí Alguien. Ahí te volvemos a abrirle el micrófono, gira María. Hola. Que vaya, quédate conmigo porque tengo un problema conmigo. No, no, no. No, no, quédate aquí. Ángela María. Hola, aquí estoy. Ya. Ya nos conecté. Mandé los gatitos por el chat. Okay, listo. Entonces, aquí acabo de meter tus daticos. Quería que estuvieras ahí, de todos modos, pues, abrirte el micrófono y que nos vayas retroalimentando lo, lo que vamos a tratar de leer entre todos, ¿no? De, de que puede ser un ejemplo interesante, porque pues, a ver. Desde luego hay una apreciación y es la, la rueda de la fortuna, pero pues en, en últimas no es solo la rueda de la fortuna, hay muchos factores que, que influyen eh, al instante de considerar un tema como es el, el nacimiento de un hijo. ¿no? Entonces eso es bueno que, que precisarlo, hacer un, un inventario natal de la casa 5, que sea lo suficientemente, digamos, específico y concreto. Para lo que tú refieres. Bueno, esta es la carta de ella, ¿verdad, Ángela María? 20 de octubre del 84, 7 y 15 de la mañana en Villahermosa, México. Sí, y vive en Barranquilla. Y vive en Barranquilla. Sí. Listo, esta es la carta ascensional. Bueno, entonces ahora sí cuéntanos, ella está en estado de embarazo, ¿cuántos meses tiene? Eh, tiene dos. Uh -huh. Ok. Ok. Y hasta el... La última consulta conmigo la semana pasada, me comenta que eh, le han tenido que hacer chequeos de cómo viene el bebé y le han mandado reposo. Entonces yo le abro los tránsitos y le sí. cuento que Plutón está haciendo una cuadratura de esa luna negra. Mhm. Uh -huh. Bueno, estamos viendo la natal primero. Acuérdense que todo proceso de análisis en una carta natal, antes de mirar cualquier ciclo, hay que saber qué aspectos ella tiene en el natal. Y ella tiene primero Piscis en la zona 5 y tiene a Neptuno su regente en Capricornio en la 2. Ella es una eh, libra de signo solar con ascendente escorpio. Quiere decir lo anterior, que en su vida pues, los procesos de muerte y renacimiento se pueden dar en muchos contextos, digamos, psicológicos. como uno de los aspectos que, que priman en ella y que es el que tú haces referencia es la presencia de Lili en la 5, ¿no es cierto? Eh, que como lo vimos en el curso, pues eso en muchos casos, y eso es evidente, predispone a la pérdida, a los abortos. Tú nos dices que ella ya ha venido experimentando esa situación de, de, de, de, de riesgos, de, de sentirse un poco pues con, con, con ciertas amenazas. pues basta observar también qué aspectos tiene en la carta natal y de esa manera pues de pronto aproximarnos a, a qué fortalezas o a qué cuidados o a qué, a qué situaciones hay que tener en cuenta. Entonces yo lo que veo es que la luna negra en general está muy bien aspectada. Me refiero a que no tiene pues una cuadratura, una oposición o algo que, que yo sienta que, que es el aspecto complicado. Desde luego sí está la luna negra que es evocadora de las crisis, las transformaciones, muchas veces los riesgos, los rechazos. Me llama mucho la atención es que aquí podemos visualizar una cuadratura que se da entre Urano y la cúspide de la casa 5. Entonces eso habla habitualmente de situaciones inesperadas, ¿no? Me refiero en el sentido de que muy probablemente ese embarazo tuvo como matiz una situación inesperada, o más que inesperada como una situación revaluativa, puede ser desde el mundo de sus valores de su economía o desde el punto de vista de su familia, de ese tipo de situaciones que llegan a, a plantear una especie de contrariedad o conflicto. Entonces, en sí la Luna Negra, pues está, digamos, bien aspectada. Yo, pues, incluso podemos mirar el tránsito, que puede ser como, como ilustrativo, pues, para lo que nos, lo, lo que, lo que nuestra amiga nos está mencionando. Y es que tú observas que Plutón está aquí haciendo una cuadratura. Ciertamente se está dando algo que tienen en Plutón, algo que tienen en cuenta Plutón y Lilith en la carta natal, es que ambos son regentes de Escorpión, ¿cierto? Entonces, son los procesos de cambio, de reevaluación. también está Urano transitando en la 5, ¿verdad? Entonces no nos olvidemos de algo, en el natal ella tiene una cuadratura aquí, ¿cierto? Y a su vez es el Urano el que le hace oposición a la 5. Entonces no sé, yo, yo más que achacárselo a la luna negra pensaría que, que esas transformaciones uranianas, el sentido de, de, de, de que ella inconscientemente pues, siente que hay muchas revoluciones en su vida, eh, está afectando. Y sí le está dando pues esos riesgos muy de naturaleza uraniana en el sentido de que puede ya estar considerando, bueno, sus miedos frente a la maternidad, su pérdida de libertad, la situación inesperada, los temas económicos, los temas de casa. O sea, se están planteando muchísimas, pero muchísimas revaluaciones. Entonces, en ese sentido, y ya ahorita pues observamos algunas otras opiniones que de seguro van a aportar de manera muy interesante este diagnóstico, es... Primero considerar algo, cuando desde lo psicológico se trata, un aborto es, o los riesgos de aborto, es inconscientemente una situación de no deseo. Entonces considero que estoy en riesgo porque pues, pues inconscientemente o temo a perder mi libertad, inconscientemente el, el hijo o ese posible embarazo llega en una situación muy compleja, inconscientemente eso me, me, me va a, mí a abrir de pronto muchas situaciones en donde... Justo se ha dado en el momento que no es justo, tengo enfrente de mí muchas cosas. Entonces desde lo psicológico sería bueno enfocar primero qué tipos de miedos tiene ella, que por cierto son muchos, porque según su carta natal ella tiene a Saturno en la 1. Ella es una persona que anda en función de tener todo bajo control, necesita tener control de su vida, de su espacio, no gusta improvisar, tiene sus temores, sí tiene esas predisposiciones a las pérdidas porque eso es innegable, pero de fondo, digamos, como, como digamos factor terapéutico es, bueno, reconciliamos ese tema de, de afrontar lo que para mí en este momento puede ser riesgoso frente a lo que puede representar esa vida que se está gestando, ese hijo que está en proceso, digamos, de gestación. No sé tú qué nos compartas en eso qué opiniones podemos tener. Diego, es que yo veo... En, en la carta que la luna nació, sí está haciendo cuadratura a Marte, a Júpiter y a Neptuno, en el nacimiento. Como tú manejas la parte ascensional y yo, no. O sea, si, si miras, porque mira, la luz esa lista está a cinco grados de aire Y Marte está 10. Uh -huh. es y ella sí. esa lista tiene en Aries, que es el que de, de, de Marte precisamente. Uh -huh. En eclíptico sí, es esta cuadratura. En eclíptico, porque esa es la astrología que yo manejo, yo no manejo la la, la uh -huh. y la ascensional con usted. Entonces, lo que uno complementa, no es que si no tienes lo otro, pues sea complicado, no, se complementa el diagnóstico, digamos. Desde lo psicológico existe la cuadratura, la precipitud, la irritabilidad, el conflicto. Pero ya en los hechos, fíjate que la posición ascensional de Marte es 14 grados y okay. Lilith está 5, o sea, desaparece. Yeah. En cambio, Urano sí si le hace cuadratura, no a Lilith, pero a la cúspide de la 5. Y en tránsito. El que viene transitando es justamente Urano. Por eso, desde lo psicológico, ¿tú cómo la ves a ella? O sea, ¿qué proceso se está viviendo? ¿Qué circunstancias se ha dado su embarazo? Eh, si mal no estoy, Marce, los may las mayores predisposiciones a pérdidas son los primeros tres meses, ¿no es cierto? Pues me refiero en, en gestación, eso tú no lo complementas desde el punto de vista médico, ¿no? Sí, sí, y eso es cierto. Y quería hacer otra anotación. y es que eh, urano en cuadratura casa 5, urano eh, que es, eh, viene de casa 4. Entonces la pregunta que está haciendo Diego me parece muy valiosa, en términos de cómo ella se ve psicológicamente en este proceso y teniendo en cuenta que, que Urano viene de casa 4, uno tendría que mirar cosas desde su mamá, sus eh, sus ancestros, específicamente en relación a la maternidad, qué está pasando un poco en casa, cómo se ha entendido la maternidad, cómo ha sido para ella este proceso de vivir precisamente su embarazo, porque es que es Urano y uno no dice de pronto es que está pasando que se ha sentido... No ha sentido la libertad de poder ser esta mamá. Entonces, me parece muy chévere la pregunta que tú haces, Diego, y conocer esta, esta, esta respuesta por la cuadratura casa 5 de Orano. Que también estoy de acuerdo que pareciera que es la eh, de pronto la que podría aquí generar un poco más de conflicto, porque Luna Negra tiene eh, unos aspectos muy bonitos. Diego. Dime. ¿Tú qué, ¿Tú qué nos complementas en esto, Ángela María? ¿Qué nos cuentas de esa parte? Ella perdió un hermano que era el único que tenía cuando era niña. Entonces este hijo es bastante esperado por parte de los padres. Porque solamente quedó ella. Y en cuanto a cómo se siente con todos los acontecimientos en su vida en este momento, el cambio a casada ha sido difícil porque él ha tenido, ha tenido que luchar. o sea, con, con uno suegro que está permanentemente en su casa de visita, Sí. Pero, pero esa es la parte que veo. Entonces, sugerencia, como ella se está sintiendo que no hay seguridad en la casa, en el hogar, que no está incómoda, que no puede vivir con libertad su proceso. Está. ahí que primero desde lo terapéutico sugerir que ella tenga ese espacio adecuado porque todo el mundo ¿Sí? pendiente, que los suegros, que la casa, que no hay libertad ella está evocando algo que tú tocas aquí muy importante, es el control que yo te decía Saturno tiene muchos miedos, fíjate pero ¿cuáles son esos miedos? la pérdida de quién? del hermano y el hermano es Capricornio, es decir, ¿dónde vemos los hermanos? en casa 3 Saturno ¿Sí? rige la casa 3 entonces tiene muchos miedos del pasado, ¿qué tal la pérdida, la muerte? Como buen ascendente escorpión, es que todos los ascendentes en escorpión siempre tienen procesos de, casi que por destino en el sentido de evolución, de vivir su vida en, en los procesos de vida o muerte. Y desde luego, la luna negra pues ejemplariza una confrontación con la, con la vida y la muerte. Que está bien aspectada, entonces cuál es la visión aquí positiva o concreta de la cosa, que tiene fuerza para... para para fortalecerse en ese ciclo, o sea la parte regenerativa de la luna negra entonces pese a las adversidades sacar ese bebé adelante pero como el urano es el que en el natal le hace cuadratura pues fíjate que viene de la 2 pero proviene de la 4 entonces amenaza su seguridad de casa y de familia y por ende pues una, una decisión práctica en términos de que ella anhela ese bebé porque pues obviamente se lucha por tenerlo y, y, y a ellos como pareja pues obviamente lo buscan, lo desean es primero denle espacio, denle libertad en la casa, que se sienta tranquila, que no se sienta presionada, porque hay temas de casa y de familia que no son fáciles, y ese es el urano lo que tú nos estás confirmando, porque si eso no lo concilia, tiene el riesgo que efectivamente ya hemos expuesto de la eventual pérdida. Entonces, eso sí, si lo enfocamos de esa manera, podemos contribuir al proceso. No, y tienes tiene mucha razón, porque es que aparte de tener... Toda esa familia metida en la casa la ha afectado de verdad. Siente deseos de salirse de su casa, de demorarse en el trabajo, de, de no estar ahí rodeada de gente que, con la que no quiere estar, ella está viendo su comienzo de matrimonio, que es tan lindo, su ¿sí? soledad con su marido, bueno, es un punto. Y lo segundo es que inconscientemente resuelva el proceso del temor y del miedo inconsciente a que todo lo que empieza en la vida tenga que morir. Y como está iniciando su maternidad, pues inconscientemente tiene el miedo y el temor a que vuelva a perderse y por ende se me puede boicotear allí. Acuérdense que Lili es el sabotaje y el boicot. Por eso, frente a eso que yo inconscientemente no deseo o que quiero confirmar como miedo que, que yace en mi frente a la pérdida. Entonces son dos elementos a tratarlo desde lo terapéutico. Esperemos que en esta situación pues lo, sal, se lo salga adelante y yo creería que tiene toda la fuerza regenerativa de la Lilith para hacerlo. Claro, además porque es Plutón quien está haciendo cuadratura, entonces Plutón igual es qué tengo en el inconsciente, qué viene de antes, qué es lo que yo debo entender eh, eh, dentro de mí para, para poder, dentro del proceso de maternidad, como yo entiendo el tener un hijo. eso seguramente la va a fortalecer profundamente en sí misma y en su proceso de maternidad, y es muy importante que lo vea para ver todos sus miedos, y ahí como Plutón vamos a encontrar dónde está ese tesoro que me permite a mí fortalecerme, además es una luna en Aries que es de iniciación, que es de procesos nuevos de, de sembrar semilla, que seguramente en la medida en que ella pueda entenderlo, lo que va a pasar es que de ahí en adelante ya no va a tener tanto miedo, finalmente como ella está en los 27 años sí. eso por pro luna es importante mencionarlo en este ciclo de 7 años pues yo yo aquí hago una aproximación muy pues digamos muy, muy muy práctica y muy simple cada cúspide son aquí están los 21 acá los 28 años como ella está recién cumplido los los 26, ¿sí? que los cumplió ahorita el 28 de octubre, pues está arrancando un nuevo ciclo de revolución. También sería útil ver esa revolución, cómo ha quedado. Pero sí me llama mucho la atención que en sus 27 años su proluna está más o menos a 10 grados de Pisces. Más o menos cada año son 4 grados. O sea que a 10 grados, fíjense que el más cercano es Urano. Entonces el riesgo está, es un riesgo uraniano... Cobra qué importancia el hecho de que se sienta libre, que ellos como pareja se den su espacio, saquen a todo el mundo digan, bueno, necesitamos vivir este proceso solos y bueno, y ella reconciliar ese proceso porque pues, es la cuadraturita de Urano lo que, lo que incluso va a poder posibilitar esos cambios de vivienda o esas transformaciones que ellos necesitan. ¿no? Ok, entonces... Eh, voy a mirar aquí y ya para finalizar el retorno solar, me dices que ya vive en Barranquilla, ¿no? Sí. Mira dónde le quedó el sol. En la 5, ¿no? Sí. sí. Para este retorno solar calculado para Barranquilla. Entonces, que sugiere eso? Que el riesgo está, pero con ese sol allí. Fíjate el Saturno de dónde viene, de la 1 le quedó allí. Tiene miedos, tiene barreras, tiene inseguridades, siete, que, bueno, lo que ya se te explicó. Pero con el Sol en la 5, yo pienso que, que en últimas, y con esa Lilith bien aspectada, tiene toda la fuerza regenerativa para sacar adelante ese bebé. Entonces hay que tomar las medidas de contingencia que son estas que, yo te, que te hemos sugerido acá. Gracias Diego. Y nos estás contando, ¿no? Llega una pregunta, cómo como proceso. vemos. Uh -huh. Dime, dime. Como, como, este urano está, como este urano, estaba yo pensando un poco terapéuticamente hablando, qué sería lo más conveniente, eh, este es un urano en cuadratura a casa 5. Uno, uno diría cómo podríamos enfocar, qué tipo de, de terapéutica desde lo médico y lo psicológico, cómo sería como lo más conveniente, qué sería lo más conveniente para ella. Unas vacaciones y que esté sola okay. con su pareja y que descanse y que se sienta libre y que pueda estar libre y que no la tenga tanta presión, eso sería una medida terapéutica. Urano que le dé libertad, ¿no? Y como viene a la casa 5, pues, ¿qué carece de placer? Es lo que hay que estimular, es el placer que suscita la 5. Entonces, descanse, pues obviamente, si está en esa condición, no se le va a decir que haga un viaje muy largo que, pues, por ende la vaya. pero sí es un lugarcito de tranquilidad, de paz, como de cierto sosiego en donde encuentre esa paz y esa tranquilidad que necesita y esa libertad. Eh, okay. Uranianamente, pues a, a, a aplicar procedimientos tecnológicos útiles, nuevos, eh, bueno, no sé, además como ella es muy escorpio, entonces reconciliar con su experiencia de la vida y la muerte, Ese, esa, esa, esa digamos predisposición nefasta que también sus hijos tienen que atravesar ese mismo proceso, en este caso esta gestación tan preciada como fue la muerte de su hermano en algún momento, o sea, hay mucho, o sea, formas terapéuticas hay diversas y bueno, yo, yo, yo, yo, yo sugiero estas, no son las únicas, a lo mejor existen otras que, que posibilitan y, y bueno, creo que están los dos meses de gestación, ¿eh? pues... sacar adelante este tercer mes que desde lo médico y biológico es tan importante, ¿no? Sí, el, un, poco, un poco la pregunta también iba referida al uso de, de terapéuticas alternativas, o no, o de pronto, eh, digamos, si, si sería aquí más conveniente de la medicina tradicional por esto de la cuadratura, pero... Tengo esa pregunta cuando veo yo mi carta, como tú sabes, yo trabajo desde la medicina tradicional con medicinas alternativas también. Entonces yo estaba pensando aquí en este caso qué sería, cómo podría uno dirigir esa, esa parte. Ah, ok. Bueno, complementando lo de la cuadratura con Plutón, voy a cerrarte el micrófono mientras aquí, Ángela, para que no nos entre este feedback. Ahora sí. Eh, te iba a mencionar que, bueno, el Plutón Eh, Luna Negra por ejemplo aquí son regentes los dos de Scorpio, o sea hay una fortaleza pero pues ellos dos en el natal incluso creo que tienen acá, bueno no alcanzan a tener un quincuncio pues pero digamos no es un aspecto tampoco negativo desde lo psicológico si sí es profundamente transformador, o sea ya a nivel sí, sí. psicológico la cuadratura si sí. sí se va a experimentar como cambio, reevaluación, transformación pero ya en los hechos no garantizan ni nos da ese, ese aspecto trágico, más bien en los, en los hechos se cree que va a ser terrible Plutón cuadratura eh, sí. una negra, o sea una hecatombe una pérdida, ya en los hechos no es tanto, por eso es más bien la fuerza regenerativa que ella tiene para sacar adelante uh -huh. su bebé y con relación a tu pregunta eh, terapéuticas eh, que a ella le puedan servir en este caso, pues hay algo simple como ella tiene aries acá y tiene Marte en Capricornio pues ella puede perfectamente seguir un condicionamiento tradicional sí. tradicionales uh -huh. Lo establecido es la, la, la ciencia, es lo, lo, el ordenamiento lógico, sus tratamientos adecuados, ahí, ahí no hay problema. Que si sí. al, hace algo paralelo también, yo a lo mejor y por su perfil de casa 5 que tiene a Pisces que meta algo de fe también. O sea que claro. se toma algún tema espiritual ya subjetivo y que bueno, esa parte nutre y, y da valor al, al bebé que está gestando, su parte espiritual, Dios, la energía, en fin, todo eso de Pisces. pero no hay lío en que nos no lleve a cabo un procedimiento tradicional. ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias Diego. Bueno, hoy hemos podido dialogar esto, igual Marcela y Ángela uh, y en Barranquilla, nos vas comentando cómo evoluciona esto, ¿listo? Eh, sabemos que pues vamos a seguir en tertulias de aquí a diciembre, por pues, ahí la primera semana, en, en diciembre pues haremos obviamente pues un... Una pausa, mmm, ya porque llegan épocas de descanso y cada uno pues obviamente ya ya llega un momento de final de año. Pero en lo posible pues se eh, nos va retroalimentando y seguramente pues ya, mire, yo ya tengo aquí agendado, Marce, ya tengo agendado varios, varios posibles sí. escenarios de tertulia. Entonces, uh -huh. Pronto nos queda para todo el próximo año. <risa> ya podemos diseñar toda la agenda del otro año. Sí. sí. No, pues muy, muy agradable, bien. Marce. A todos ustedes, los que nos, es, nos acompañan habitualmente los viernes, hoy como han notado nos extendimos un poco, pero creo que valió la pena, ¿no? Pues muchas gracias, Diego. Un muy buen día para todos. Y nos veremos entonces en ocho días nuevamente a esta misma hora y por el mismo canal. <risa> pues hasta el próximo viernes y buen fin de semana. Un abrazo. Bueno, esa ha sido la tertulia del día de hoy.